Y buenos días. Sí, eh, pudimos hacer entrega a la presidenta eh, y a la Junta eh, tres notas. La, una nota de pedido de un tercer central, de una reunión para revisar la vocalía de UNTAR que quedó por fuera y otras cuestiones. Eh, hicimos entrega de una nota de reclamos locales pertenecientes más bien a Viedma en términos de atención y accesibilidad salud mental. Eh, la importancia de actualizar los valores de los reintegros en psicología, eh, kinesiología y odontología. Eh, y también una atención integral a jubiladas y jubilados que hoy nos está dando y que es sumamente necesario. Bueno, y acá también entonces con la presencia de, de otras seccionales de UNTER de la provincia. Sí, yo soy eh, Sayonara Hernández, eh, estoy como representante de UNTER Central y estamos pidiendo que se incorpore la vocalía eh, en la Junta de Administración. ¿Cómo fue la recepción justamente con la Presidenta? Eh, bueno, estuvo bueno, nos recibieron, nos escucharon, eh, pero no nos dieron... Eh, ...una fecha posible de, de encuentro. En las presentaciones que están tratando de que se aumenten... ...¿cuánto es el integro del porcentaje que al menos se pide? Eh, okay. Sí, lo que nosotros estamos pidiendo es que se actualicen los valores en relación a las prestaciones reales hoy una sesión de psicología promedio está entre 50 y 70 mil pesos y los reintegros eh, son menos de 10 mil pesos por sesión entonces es necesario que se actualicen los valores y que se reintegre eh, no a 90 días, que se acorten los plazos de reintegro ¿Todavía no tienen entonces eh, alguna fecha para una posible futura reunión? No, eh, quedaron que se iban a comunicar, también hicimos entrega de nota de eh, la coordinadora de jubilados, eh, compartiendo a Rosana Ingrisani, que es, es compañera docente, también hicimos entrega de ese pedido. Así que bueno, quedaron todos los pedidos acá y nosotros a la espera y a disposición, por supuesto, para trabajar en conjunto con una obra que debería ser solidaria, que debería atender a toda la necesidad de, de las docentes y de los estatales en general y de nuestras jubiladas y jubilados.